Nosotros formamos parte del colectivo Pueblo Hace Cultura, este, la expectativa es poder regular nuestra actividad cultural independiente, la actividad cultural este, en todo el país. Hacer esto muy significativo, muy simbólico, hacerlo frente al Congreso, para que se haga eco de la cuestión. Hay este, ya varios legisladores que, que creo que nos apoyan, así que bueno, con, con toda la expectativa de que esto el año que viene, más tardar, sea ley.